Todos los hombres, las mujeres y los niños... ...eran obligados a consumir un tanto al año en beneficio de la industria el único resultado eso dice Un Mundo Feliz, la obra, la novela de Huxley, una de las obras en distópicas por excelencia no importa la verdad siempre y cuando esa verdad tenga balance positivo en la cuenta de resultados aunque sea sorteando la lógica la moral y la salud el truco está en cambiar lo que es verdad hacernos creer que lo que antes Ese no lo era y ahora sí lo es se llama comunicación también podemos llamarle propaganda no estoy sola, estoy conmigo según las informaciones de la ONU la obesidad es un problema tan serio como el hambre, mueren cientos de millones de personas por comer poco, pero también mueren cientos de millones por comer demasiado y el gran culpable de la obesidad es el azúcar Tomamos en demasiada, nos atiborramos, nuestras venas están llenas de glucosa, nuestro cráneo también, nuestro corazón más. ...las grandes compañías de azúcar... ...han sacado a relucir... ...un arsenal infernal... ...para que no se les discuta... ...lo que nadie... ...osó en discutir en décadas pasadas... ...y se aprovechan de que el azúcar... ...es necesaria para la vida... ...tomamos azúcar... ...porque forma parte de nuestra biología... ...la evolución del ser humano... ...debe mucho al azúcar... ...nuestro cerebro... ...que es la máquina que lo mueve todo... ...consume el 25% de nuestra energía... ...y lo hace en forma de azúcares... ...estamos adaptados eh, para sacar el máximo rendimiento de la comida... ...de forma que comemos eh, mucho cuando hay comida disponible... ...y almacenamos eh, en la que falta en forma de grasa... ...nuestro cuerpo aprovecha al máximo los azúcares eh, simples... Eh, ...por eso... ...tienen un sabor tan agradable. Es la forma que tiene la naturaleza de decirnos que nos comamos absolutamente todo. Pero qué pasa si no lo utilizas. Se duerme por las esquinas. Dicen que solo hacen su Repetimos la pregunta, ¿qué pasa si no utilizamos el azúcar? Ahí puede empezar el problema. El azúcar se transforma en grasa y se acumula. Si en la dieta abundan los azúcares simples, el páncreas trabaja mucho más. Si eso se hace todos los días... A la larga se generan problemas ¿eh? de diabetes o de sobrepeso. Las campañas contra la obesidad se vivieron su kilómetro cero en los años 90 del siglo XX en los Estados Unidos. El objetivo era reducir las grasas y el colesterol en las dietas, ¿eh? pero se descubrió algo inesperado. Al quitar esos ingredientes, los alimentos perdían sabor. El remedio fue peor que la enfermedad. Y es que la solución que se propuso fue aumentar la cantidad de azúcar que tenían los alimentos. De repente los productos que se anunciaban como bajos en grasas iban cargados en azúcares. O conmemorables por allí. En la dieta en los países desarrollados abusamos de los azúcares simples que debemos tomarnos con moderación. Es por ello que no son malos los edulcorantes. Hay mucho mito, no producen cáncer, pese a que en algunos países se han vendido con etiquetas en las que... ...decían que sí, que podían producirlo... ...así pues tenemos una doble guerra... ...el azúcar es necesaria, con moderación pero lo es... ...y existe un comportamiento muy socialmente aceptado... ...a favor de la reducción al máximo de su consumo... ...con los problemas para el funcionamiento del organismo... ...que esto puede tener... Ahora se está produciendo un avance imparable del azúcar invisible... ...que es como llaman las periodistas en Nazareth Castro y Laura Villadiego... ...autoras del libro Amarga Dulzura... ...a los productos bajos en azúcares, los productos light, los productos bio... ...pero que tienen azúcar y mucha. Mientras en los últimos 10 años el consumo de azúcar en mesa... ...el terrón de toda la vida se ha reducido a la mitad se ha incrementado el consumo de azúcar de 24 a 30 kilos por persona y año en el mismo periodo de tiempo Contradicción, No, es la trampa de esos productos la industria añade azúcares a los productos elaborados y, sin que en muchos casos seamos conscientes de eso si hace unas décadas el azúcar suponía la mitad de nuestro consumo total ahora ronda un 75 un 80% menudo el consumidor no sospecha que está consumiendo azúcar cuando come por ejemplo una ensalada y sin embargo sí sí lo está haciendo la está consumiendo evidentemente hay más obesidad que antes en los países desarrollados si y el azúcar es el culpable en parte es necesario como demostró un estudio efectuado por el centro nacional de investigación científica de francia ...el azúcar activa las señales de recompensa del cerebro... ...esto demuestra que es innecesaria... ...y que la evolución humana ha insertado en nosotros... ...la orden de que es importante... ...pero a la vez ha proporcionado una autopista... ...para los que quieren aprovecharse del hecho... ...de que en cierto modo es como una droga. El periodista Michael Pollan es de la misma opinión, dice... ...no podemos saber qué hay en la comida, que ha sido elaborada de forma muy inteligente para que sea adictiva. La industria trabaja de forma deliberada para crear productos que no podamos parar de tomar. Todo es un maldito engaño que encubre intereses en La obesidad no afecta a tanta gente como se nos dice Pero se ha convertido en una trampa para meter más azúcar a los productos alimenticios Así de contradictoria es esta realidad ser dirigida O sea, azúcar sí, pero azúcar sin pasarnos Aunque llega la Navidad y todos se irá por la borda. Tomaremos un 4,5% más de azúcar de lo habitual. Y es que esa es la frontera que pasa un asunto de ser peligroso a ser un problema. Pero en Navidad, claro, ya se sabe.